Oye. Hola, compañeros. <tose> Descansa. Ah. ¿Se hace a lo mejor está haciendo más chindig. <risa> <risa> Ey, oye. ¿Cómo crees que se llama el programa del día de hoy? El chantillí. <risa> no blanco, ah, es que si se llama el poema, o sea, hoy, ajá, hoy vamos a echar blanco, sí, puro blanco, igual así como como el cielo borraso que está ahí, para no decir nada. Hola, ¿qué tal Carlos? ¿Todo bien? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Te fallé, este este domingo no hubo omelette. No, es que hubo baguette, si hubo baguette de tocino con pimientos y queso, pues no, pero bueno, afortunadamente este es el programa número 152, hola, buenas noches, este esto es a sangre viva, estamos hablando de blanco, de crema chantilly, de un señor que se llama zacarías y así, y... Es cierto, es cierto. Se apellida, se apellida Zacarías. Y este, el poema, que sí vamos a leer el día de hoy, de Octavio Paz, se llama Blanco. Eh, tiene unas pequeñas instrucciones que ya les leeremos eh, a continuación. Pero este hoy es el programa 152. Eh, gracias a todos ustedes que nos escuchan. Ya saben, estamos en vivo este por RadioCartón.com. Pueden checar ahí los podcasts que hayan sobrevivido. este Esperemos que lo suficientes. No, todo bien, todo bien, todo bien La eh, otra cosa Ah, sí, pues, pues pueden seguirnos en la página De Facebook de A sangre Viva Que aparece ahí en el buscador en, Arroba Asangre Viva todo eh, Sí Un, <ríe> eh, Gracias Pueden seguirnos en la página de Facebook Ponen en el buscador todo pegado Arroba Sangre Viva Y aparece en la página de este programa Igual si van ahí en Instagram Porque seguramente tienen Instagram Porque pues la vanidad este Nunca ha afectado mucho a nadie Y ponen ahí mismo en el buscador Arroba Sangre Viva Y aparecerá la página de este programa Con el logotipo de ese programa Entonces es? eh, Fíjate que que se supone que el sujeto se ahoga, ¿no? Pero yo creo que no le importó. No, no, no. No, no le afectó. No le afectó, ajá, exacto. No, incluso no sé si alguien más, este... Eh, de, deja tú que él se haya ahogado, ¿no? Por, por su propio reflejo, bueno, eh, buscándose a sí mismo, ¿no? Alguien más que se haya ahogado buscándolo a él, ¿no? Ahí es donde sí, si dices, el mito le faltó explicarse un poquito más un poquito más, pero bueno, este efemérides tenemos algunas poquillas efemérides. De hecho, por ejemplo, el día de hoy tendremos la canción este poco conocida, ¿no? de una banda poco conocida llamada The Purple. Pero es que un día como hoy, ¿no? pero de 1971 ¿no? lanzan este su gran, bueno, uno de sus tantos grandes éxitos, pero en este caso la canción llamada Smoke on the Water parecida en el disco llamado machine head este si la si le escucharemos el día de hoy eh, hablando de música también en efemérides ya como hoy este 6 de diciembre no fallece roy orbison ¿no? también famosísimo músico guitarrista eh, letrista no este compositor en general de música eh, pues te varias varias varias canciones no creo que uno de sus éxitos más grandes o si no es que su éxito más grande no es eh, llamado pri woman aunque ¿no? también lo escucharemos el día de hoy y tendremos este como siempre el libro de regalo ya trago ya traigo el libro de regalo de la semana pasada que se murió este pero pero ya está aquí ya quedarrá aquí entonces pues para comenzar el programa escucharemos algo de roy orbison que no es pero woman pero si es yougaret si jugar sí es eh, you got it. sí You got it right? Algo así You got it? Entonces vamos a escuchar esto de Roy Orbison y comenzamos con la lectura de Blanco de Octavio Paz Every time I look into your loving eyes I feel love had money just can't buy one more from you, I drift away, afraid pray that you are here to stay. Everything about you tells me how carrera de turismo, ese wey sacó como, creo que tenía como 170 y no sé cuántos, Ajá, y aparte el día que este, te dan la práctica de bienvenida, ¿no? llegó bien tarde, ¿no? Bueno, cada quien. Blanco, de 1966. Como ha sido posible reproducir aquí todas las características de la edición original de Blanco de México de 1967, señaló que este poema debería leerse como una sucesión de signos sobre una página única a medida que avanza la lectura. La página se desdobla, un espacio que en su movimiento deja aparecer el texto y que, en cierto modo, lo produce. Algo así como el viaje inmóvil al que nos invita a un rollo de pinturas y, emblema y emblemas tántricos, si lo desenrollamos. Se despliega ante nuestros ojos un ritual, una suerte de procesión o peregrinación hacia... ¿dónde? El espacio fluye, engendra un texto, lo disipa, transcurre como si fuese tiempo... A esta disposición de orden temporal y que es la forma que adopta el curso del poema, su discurso, corresponde otra, espacial. Las distancias las distintas partes que lo componen están distribuidas como las regiones, los colores, los símbolos y las figuras de un mandala. La tipografía y la encuadernación de la primera edición de Blanco quería subrayar no tanto la presencia del texto como la del espacio que lo sostiene, Aquello que hace posible la escritura y la lectura. Aquello en que terminan toda escritura y lectura. El comienzo. El cimiento. La simiente. Latente. La palabra en la punta de la lengua. Inaudita. Inaudible. Impar. Grávida. Nula. Sin edad. La enterrada con los ojos abiertos, inocente, promiscua, la palabra, sin nombre, sin habla, sube y baja, escalera de escapulario, el lenguaje deshabitado, bajo la piel de la penumbra late una lámpara, superviviente entre las confusiones taciturnas, asciende en un tallo de cobre resuelto en un follaje de claridad, amparo de caídas realidades, o dormido o extinto, alto en su vara, cabeza en una pica, un girasol ya luz carbonizada sobre un vaso de sombra, en la palma de una mano ficticia, flor ni vista ni pensada, oída, aparece amarillo cáliz de consonantes y vocales incendiadas, en el muro, la sombra del fuego, llama rodeada de leones. En el fuego, tu sombra y la mía. leona en el circo de las llamas, ánima entre las sensaciones. El fuego se desata y te anuda. Pan, creal ascoa. Frutos de luz de bengala, muchacha. Los sentidos se abren, tú ríes, desnuda en la noche magnética en los jardines de la llama la pasión de la brasa compasiva un pulso un insistir oleaje de sílabas húmedas sin decir palabra oscurece mi frente un presentimiento de lenguaje patience patience livingstone en la en la sequía river rising a little el mío es rojo y se agosta entre sableras llameantes, castilla de arena, naipes rotos y el jeroglífico agua y brasa en el pecho de México caído. Polvo soy de aquellos lodos, río de sangre, río de historias de sangre, río seco, boca de manantial amor amordazado por la conjugación anónima de los huesos por la señuda peña de los siglos y los minutos, el lenguaje es una expiación, propiciación al que no habla, emparedado cada día, asesinado, el muerto innumerable, hablar mientras los otros trabajan es pulir huesos, acusar silencios hasta la transparencia, hasta la ondulación, el cabrilleo hasta el agua los ríos de tu cuerpo, el río de los cuerpos, país de latidos, astros infusorios, reptiles, entrar en ti, torrente de sinabrio sonámbulo, país de ojos cerrados, oleaje de las genealogías, aguas sin pensamientos, juegos, conjugaciones, juglarías, al entrar en tu cuerpo, Subyecto y Obyecto, Abyecto y Absuelto, Río de Soles, País de Espejos en Vela, Las Altas Fieras de la Piel Luciente, País de Agua Despierta, Rueda el Río Seminal de los Mundos, En la Noche Dormida, El Ojo que lo Mira es Otro Río, Me Miro en lo que Miro, Es mi Creación esto que Veo, Como entrar por mis ojos, la percepción es concepción. En un ojo más límpido, agua de pensamientos, me mira lo que miro. Soy la creación de lo que veo, delta de brazos del deseo, agua de verdad. En un lecho de vértigos, verdad de agua, la transparencia es todo lo que queda. Para mera abrazada el amarillo al encarnado, la tierra es un lenguaje calcinado, hay púas invisibles, hay espinas en los ojos, en un muro rosado tres buitres a no tiene cuerpo ni cara ni alma, está en todas partes, a todos nos aplasta, este sol es injusto, la rabia es mineral, los colores se obstinan, se obstina el horizonte, tambores tambores tambores el cielo se negrece como esta página dispersión de cuerpos inminencia de violencias violetas se levantan los arenales la cerrazón de reses de ceniza mugen los árboles encadenados tambores tambores tambores te golpea el cielo tierra te golpeo. Cielo abierto, tierra cerrada, flauta y tambor, centella y trueno, te abro, te golpeo, te abres tierra, tienes la boca llena de agua, tu cuerpo chorrea cielo, tierra revientas, tus semillas estallan y verdea la palabra. Se desata, se esparce árida ondulación, se levanta, se erige, ídolo entre brazos de arena desnuda, desnuda como la mente brilla se multiplica y se niega en la reverberación del neceo renace se escapa se persigue girando girando visión del pensamiento gavilán en torno a la idea negra, cravo, negra cabra en la peña hendida el vellón de la juntura paraje desnudo en la mujer desnuda, snapshot de un latido de tiempo, praústa nudo de presencias, real y real, quieto, vibrante, inmóvil bajo el sol inmóvil y pradera quemada, del color de la tierra, color de sol en la arena, la hierba de mis sombras sobre el lugar de la juntura. Mis manos de lluvia oscurecida por los pájaros. Sobre tus pechos verdes beatitud suficiente. Mujer tendida hecha a la imagen del mundo. El mundo haz de tus imágenes. Vamos a hacer una pequeña pausa de este gran poema llamado Blanco. Y hablando de imágenes, escucharemos otra canción, esto es por parte de la genial banda Deep Purple, que sí, sí, este sí me tocó ver esta canción en vivo y estaba así de, no sabía si llorar, gritar o, o, o qué, ¿no? o aventar chantilly, este, entonces vamos escuchar esto que se llama eh, Pictures of Home y regresamos con más de Blanco aquí en La Sangre Viva. al amarillo al rojo al verde peregrinación hacia las claridades la palabra se asoma a remolinos azules gira el anillo veodo giran los cinco sentidos alrededor de la amatista ensimismada translumbramiento no pienso veo no lo que veo los reflejos los pensamientos veo las precipitaciones de la música, el número cristalizado, un archipiélago de signos, aerofanía, boca de verdades, claridad que se anula en una sílaba diáfana como el silencio, no pienso, veo, no lo que pienso, la cara en blanco del olvido, el resplandor de lo vacío, pierdo mi sombra, Avanzo entre los bosques implacables Las escrituras rápidas del viento Los sinfines Desfiladeros afilados Avanzo Mis pasos se disuelven en un espacio que se desvanece En pensamientos que no pienso Caes de tu cuerpo a tu sombra No allá sino en mis ojos En un caer inmóvil de cascada Cielo y suelo se juntan «Caes de tu sombra en tu nombre, intocable horizonte, te precipitas en sus en sus semejanzas, yo soy tu lejanía, caes de tu nombre a tu cuerpo, el más allá de la mirada, en un presente que no acaba, las imaginaciones de la arena, caes en tu comienzo, las disipadas fábulas del viento, derramada en mi cuerpo, yo soy la estela de tus erosiones». Tú te repartes como el lenguaje, espacio, Dios descuartizado. Tú me repartes en tus partes, altar, el pensamiento y el cuchillo. Vientre, teatro de la sangre, eje de los hosticios. Hiedra, árborea, lengua, tizón de frescura. El firmamento es macho y hembra, temblor de tierra de tu grupa. Testigos, los testículos solares. Lluvia de tus talones en mi espalda. Falo el pensar y vulva la palabra. Ojo jaguar en espesura de pestañas. Espacio es cuerpo, es signo, es pensamiento. La hendidura encarnada en la maleza. Siempre dos sílabas enamoradas. Los labios negros de la profetisa. Adivinanza. Entera en que cada parte te repartes, las espirales transfiguraciones. Tu cuerpo son los cuerpos del instante, es cuerpo, el tiempo, el mundo, pensando, soñando, encarnando, visto, tocado, desvanecido. Contemplada por mis oídos, horizonte de música tendida, olida por mis ojos, puente colgante del color al aroma acariciada por mi olfato, olor de desnudez en las manos del aire, oída por mi lengua, cántico de los sabores, comida por mi tacto, festín de niebla, habitar tu nombre, despoblar tu cuerpo, caer en tu grito contigo, casa del viento, la irrealidad de lo mirado, dar realidad a la mirada. En el centro del mundo, del cuerpo, del espíritu, la grieta, el resplandor. No. En el remolino de las desapariciones, el torbellino de las apariciones. Sí. El árbol de los nombres. No. Es una palabra. Sí. Es una palabra. Aire, son, nada. Son. Son. Este insecto, revoloteando entre las líneas de la página inacabada, inacabable. El pensamiento revoloteando entre palabras, son. Tus pasos en el cuarto vecino, los pájaros que regresan. El árbol nim que nos protege, los protege. Sus ramas acallan al trueno, apagan el relámpago, En su follaje bebe agua la sequía, son esta noche esta música, mírala fluir, entre tus pechos caer sobre tu vientre, blanca y negra primavera nocturna, jazmín y ala de cuerpo, tamborín y citar, no y sí, juntos dos sílabas enamoradas, si el mundo es real, la palabra es irreal, si es irreal la palabra, el mundo es la grieta de y el resplandor, el remolino, no, las desapariciones, y las apariciones, si, sí, el árbol de los nombres, real, y real son palabras, son aire, son nada, el habla, irreal, da realidad al silencio, callar, es un tejido de lenguaje, silencio, sello, centelleo en la frente en los labios antes de evaporarse apariciones y desapariciones la realidad y sus resurrecciones el silencio reposa en el habla el espíritu es una invención del cuerpo el cuerpo es una invención del mundo el mundo es una invención del espíritu no sí y realidad de lo mirado la transparencia es todo lo que queda tus pasos en el cuarto vecino el trueno verde madura en el follaje del cielo estás desnuda como una sílaba como una llama una isla de llamas pasión de brasa compasiva el mundo haz de tus imágenes anegadas en la música tu cuerpo derramado en mi cuerpo Visto. Desvanecido. Da realidad. A la mirada. Boom. Wow. Wow. Es, como, es que se acaba y es como. Zen. Ok. es que qué dice uno después de Bueno, podemos decir, por ejemplo, que si sí tenemos un libro de regalo, que ya les habíamos dicho que sí. Este, al día de hoy vamos a regalar este que ya hemos regalado varias este, varios ejemplares del mismo, esto que se llama Letras Vivas, en donde tenemos autores como José Rojas eh Garcidueñas, René Espinosa Olvera, María Luisa Mendoza, Carlos Pélicer, Elías Elías Nandino Rodolfo Sigli y también algo de El Maestro Juan José Reola. Es esta, este libro que tienen acá, ¿no? que tiene una portada ahí medio... No sé cómo decirlo, quizá es tridentista, por la manera de los trazos y cómo está todo ahí medio amontonado, por así decirlo. No sé, no sé, es como extraño. Pero vamos a regalar esto el día de hoy, eh, no sin antes irnos a otra canción, ¿no? eh que esto pues sí, sí es el gran gran gran gran clásico, ¿no? de la banda The Purple, ¿no? Que como les decimos y en las efemérides del día de hoy eh, pues esta canción salió nada más un 6 de diciembre, pero de 1971. Hace poquito, poquito, si sí, bien leve, ¿no? Entonces vamos a escuchar esto que Si quieren hacer el coro des desde su casa, eh, los escucharemos y lo seguiremos desde acá. Entonces vamos a escuchar esto que se llama Smoke Underworld Y regresamos con lo último de Este programa Número 152 Quedé así. Qué así. Ah, no, ah, no, me quiso firmar. Ah, en lugar de decir ah, ah, no, no me quiso firmar, A la verga si aprendió los trucos yo te firmo nada más este, necesito tu alma, ¿no? Eh, no, no, no está tan chulo el programa. Hey, sí no, no. Eh, ¿Qué tiempo tenemos? 50 pues, Obviamente eh, Entonces eh, Regresamos para decirles y comentarles nuevamente Que el libro que vamos a regalar El día de hoy, o sea, esta semana Es otro que se llama Letras vivas En donde tenemos una compilación entre Pues algo de cuento, algo de, de Poesía, pues tenemos autores Como José Rojas García Dueñas René Espinosa Olvera María Luisa Mendoza Carlos Pellicer Elías Nandino Rodolfo Sigli Y algo del maestro Juan José Rola Entonces vamos a regalar este libro el día de hoy Y la pregunta va a ser muy muy sencilla ¿Estás listo Carlos para la pregunta del día de hoy? Dinos Dinos ¿Cuál es? No, es que sí, sí, tendrías que tendría que hacer tarea y, y la cosa no es dejar tarea No, más bien así como esta llama me la sé y nomás falta ponerla ahí como respuesta. ok Dinos cuatro de tus autores favoritos. No, dinos el título de tres antologías de literatura que te gusten. Ya sea antología de cuento, de poesía, de novelas, de cuento de cuento cortos, de relatos, de teatro, de lo que quieras, pero dinos el título de tres antologías que te gusten y ya. Con eso se estarán ganando o te podrás ganar el libro de regalo de esta semana, que es esto que se llama Letras Vivas. Y pues digo, <risa> esta antología se llamó Letras digo <risa> Ya solo faltarían dos nombres más. Entonces, ya saben, pueden participar para ganarse este libro de regalo de esta semana. Pueden mandarnos como un comentario aquí en el video que estamos transmitiendo. Pueden mandarnos también un mensaje ahí en Facebook, en la página de sangre Viva. Ya saben, arroba Asangre Viva todo pegado. Y también en Instagram pueden pueden mandarnos un mensaje directo con su respuesta. Les repito, la pregunta para ganarse el libro de regalo de esta semana, díganos el título de tres antologías que sean pues sus favoritas o que de las que más les gusten. Antologías de qué? De ya sea de cuento, de novelas, de teatro, de, de poesía, lo que quieran, ¿no? Entonces, díganos tres títulos de antologías y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana. Eh, todavía te tenemos una canción más, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Ajá, exacto. Eh, pues... Quería leer más, pero el objetivo realmente, realmente era leer el poema llamado Blanco, de Octavio Paz. Eh... Pues, ¿Por Porque Octavio Paz es chido, ¿no? Este... A, a mí se me hace bien chistoso cuando a la gente le, le arde el hocico de decir que la neta es muy buen autor, ¿no? Y luego se pueden criticar a su persona. A su persona la verdad es que no, no me interesa, pues, ¿no? O sea, no... Si uno está buscando chisme, va. Si uno está interesado en hacer un programa de chismes, pues, va, ¿no? Pero, pues, también como que la gente chismosa, pues, ¿para qué existe en este mundo, no? Mejor que se retire y ya, ¿no? Porque, pues inmiscuirse en la vida de ella más cuando en realidad pues en este caso de forma literaria lo que nos importa es su obra pues no sé no no de, no no creo que demerite o no debería de, de demeritar pues ¿no? pero bueno este entonces el día de hoy por eso hicimos eh, pues lectura del poema llamado blanco Eh, ya regresaremos la próxima semana, eh, pues también agradecer eh, a todas las personas que de alguna manera asistieron ¿no? o participaron en la francachela de la semana pasada, que fueron los 7, 9 días más o menos, no eh, esperemos que el próximo año, y la verdad esto sí sería como de apoyarnos muchísimo más ¿no? en, en este entorno de cuestiones editoriales y autores independientes generaron un espacio más grande ¿no? con diferentes sedes, con más tiempo porque si bien un evento como la FIL no que es muy grande, que es algo que es masivo pues no y que este año cumple 35 años aún así, se, si somos realistas y conscientes Obviamente la literatura es mucho más grande que ese evento, ¿no? entonces hay tantísimos más autores y tantísimos más libros que podrían ser leídos y presentados, foros y paneles y un montón de diferentes tipos de, de mesas de trabajo con diálogo ¿no? que podrán llevarse a cabo con todas esas otras personas asistentes y presentadores y escritores y lectores que no se llevan a cabo precisamente porque la FIL tiene un formato de hacer un programa específico y que tratarán siempre, siempre, siempre de no salirse de, de ello, ¿no? Eh, por cuestión negocio, por cuestión tiempo, por cuestión lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, pensándolo de esa manera, entonces, hay un montón de cosas que la FIL, como literatura, está desperdiciando. ¿no? Entonces, personalmente, y creo que como eventos con la como la francachela, se podrían hacer muchísimas más cosas con otro tipo de sedes y aprovechar, precisamente, que la gente... Eh, voy a decir, desafortunadamente, solo se congrega una vez al año de manera tan tan grande para pues pasarla bien con los libros, ¿no? Cuando pues se puede hacer todo el momento. Todo en todo momento, digo. Y pues nada, este muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Ya saben, estamos aquí en radiocartón.com. Pueden escuchar este programa y los demás. Pueden escuchar este programa este programa y los demás en la sección podcast de la página de RadioCarton.com y pues este, nada, los dejaremos con una última canción que ahora sí es Roy Orbison, que ahora sí es Pretty Woman, que ahora sí pueden aventarse toda la película, si quieren, no hay, no hay ningún problema, es este chida entonces, gracias a todos ustedes, buenas noches 'll go on home it's late there'll be tomorrow night for wait what do I say